Muy buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. ¿Queriendo hablar de la economía uruguaya contigo? Bueno, bárbaro. Y vamos a hablar, si hablamos de la economía uruguaya, lo que eh, nos va a afectar o entendemos de alguna manera, vamos a ver qué tanto, como las últimas medidas del gobierno argentino, concretamente las medidas que el ministro de Economía anunció, medidas, entre comillas, antiinflacionarias, Eh, y vamos a ver cómo va a repercutir eso en nuestra economía. Eh, el ministro Sergio Massa anunció en las últimas horas unas cuantas medidas a los efectos de controlar la inflación, que en Argentina supera el 100% anual. Eh, de hecho, el último dato, el de abril, fue en el entorno del 8%, para que la audiencia tenga una idea. Eh, la inflación de abril de Argentina es mayor que la de todo el año pasado de Uruguay o sea de Brasil, cualquiera de los países que tiene alrededor, tiene una inflación anual, tenemos una inflación anual menor al 8%, solamente en el mes de abril, solo en este del 1 de abril al 30 de abril, superó a todos los varismos de el resto de los vecinos. Bueno, y cada vez que salen estas cifras aparecen eh, siempre uh, comentarios y alguna medida concreta. Ahora el ministro anunció cuatro o cinco medidas que son las siguientes. En primer lugar, la suba de la tasa de interés de depósitos al, al 8% mensual. Otra vez, eh, como podemos ver, una medida que en realidad se adecua a la realidad más que este, adelantarse a la misma. Autorizaciones eh, o agilidad en las autorizaciones de importaciones, fundamentalmente de alimentos. Eh, una baja de la tasa de interés del programa que tienen, se llama Ahora 12 o Ahora 24, eh, que implica pago en cuotas. De bienes de consumo generalmente los duraderos y finalmente y esto no quedó muy claro de qué estamos hablando una un ajuste del tipo de cambio o sea una devaluación eh diferencia diferencial con respecto a lo que venía ocurriendo hasta ese momento que era bastante eh caótico por llamarlo de alguna manera a ver estas medidas de las que estamos hablando ninguna de ellas da en el centro del problema. Eh, la suba de tasas de interés en realidad se adecua a la realidad si tenemos una inflación que supera el 8% anual, no tiene ningún sentido tener tasas de intereses nominales inferiores al 8%, implica automáticamente un desincentivo absoluto a colocaciones en moneda nacional, quiere decir que lo único que está haciendo ahí es reconociendo una realidad y no como una política en sí para contener la inflación las autorizaciones aceleradas de importaciones de alimentos suena más a amenaza que a realidad, sigue estando el Estado complicando las importaciones, dando autorizaciones y por consiguiente en realidad creo que fue un mensaje a los eh, que fijan precios o los que tienen poder de mercado en Argentina, a los empresarios de alimentos para como diciéndoles o oh, muchachos, bajan un poco los decibeles o oh, empiezo a dejar importar productos que compitan con ustedes, lo cual es lento, lleva tiempo no genera efectos inmediatos, o sea que de antiinflacionario eso, poca cosa. Y si todavía dependemos de burócratas definiendo qué se autoriza y qué no, yo te diría que de antiinflacionario no tiene nada. La baja de la tasa de interés en el consumo tampoco es antiinflacionaria y no está claro qué va a ser el ajuste del tipo de cambio la nueva modalidad. Yo te diría entonces que muy pocas noticias en cuanto a lo sustantivo. El grueso del problema que tiene Argentina no viene por eh, las soluciones que se manifiestan, sino por un problema mucho más estructural, que es el déficit fiscal y su financiación con dinero. Hasta que eso no se solucione o por lo menos no haya un plan que encamine esa situación, lo que vamos a encontrar son una serie de medidas que no podrá ser efectiva alguna en muy corto plazo, pero a mediano y largo plazo vamos a seguir hablando de lo mismo. Y entonces, ¿qué va a afectar esto en nuestra economía? Y bueno, más de lo mismo, Jorge lo que hemos estado viendo hasta este momento se va a mantener en el tiempo. Vamos a seguir viendo un dólar argentino, el blue, el paralelo al alza, ajustándose en lo posible al nivel de precios y vamos a tener un diferencial de precios con Argentina que va a incentivar y va a seguir incentivando el turismo de compras hacia el vecino país. Y yo te diría que como viene la mano por unos cuantos meses más, esta va a ser la situación que vamos a vivir. Hay un último informe de la Universidad Católica del Uruguay, que mide canastas en Concordia Argentina en comparación con las de Salto en Uruguay. Y los números, el último dato es al cierre de marzo del 23, tiene un mes y medio pero sin grandes cambios. Otra vez, la inmensa mayoría de los productos, casi todos diría yo, tienen un diferencial de precios muy importante con respecto a la canasta mm, uruguaya, por ejemplo, para poner postres en polo, mayonesas, fideos, galletitas la mayoría de ellos está entre 100 y 200% de diferencia entre una ciudad y la otra. En el caso de los alimentos, Salto es un 152% más caro que eh, Concordia, lo que es prenda de vestir, 34% es la diferencia, en productos del hogar más del 100% de diferencia, en el caso de los jabones casi el doble, el triple eh, de diferencia, Eh, en el transporte, gas, oil, naftas, todo, están por encima del 100%. Uno de los pocos rubros que es más barato en Uruguay que en Argentina son las cubiertas, los neumáticos, pero es la excepción eh, a la regla. Las comidas fuera del hogar también, más del 100% de diferencia, el doble entre una ciudad y la otra, lo cual nos lleva a pensar que la situación, este, lejos de encaminarse y de llegar a un equilibrio, tiende a mantener este desequilibrio con un poco más, un poco menos, Aún con un buen plan económico, las diferencias van a durar mucho tiempo en cerrarse. Las medidas que se tomaron para por parte del gobierno nacional uruguayo para la litoral pueden estar bien encaminadas, son tardías y totalmente insuficientes. Lo único es, me parece a mí, al igual que las medidas económicas que acaba de tomar Argentina, es un saludo a la bandera, más que una solución al problema de fondo Estamos lejos, muy lejos, de poder solucionarlo Jorge y difícil que en los próximos meses tengamos grandes cambios. Una síntesis de, de lo que podemos decir hoy Jorge. Mauro, en la hipótesis que me parece que en la en la perspectiva por lo menos inmediata no no se vislumbra, vos me lo dirás, de que el dólar en Uruguay empezará a subir. Eso empeoraría sí. la situación con la Argentina o la mejoraría? Estoy y hablando a, nosotros, a, a, a la a la diferencia sí. de precios, ¿no? Sí, exactamente. La diferencia, el tipo de cambio uruguayo está totalmente retrasado, estamos todos de acuerdo con eso. De todas maneras, para cubrir este diferencial de precios tendría que prácticamente duplicarse. Tenemos estar hablando de un dólar de 70 pesos, y ese no es un dólar de equilibrio en Uruguay. Un dólar de equilibrio en Uruguay estaría en torno de 43, 44 pesos aproximadamente, bastante más de lo que está hoy, pero amortigua un poco la diferencia, pero es tan grande eh, la brecha que hay, que no la llega a cubrir. Ayuda, pero no es suficiente. ¿Y qué otra cosa puede hacer Uruguay? Mira, Jorge, Uruguay tiene un problema eh, mucho más profundo que este, que además en Argentina eh, lo estamos lo está mostrando, pero también tenemos problemas en, en el lado de, de la frontera con Brasil, no tan agudo, pero también igual. Uruguay está muy caro, y la lo caro de Uruguay... Ahora justamente el Banco Central, a veces uno cree que están tomando el pelo a uno, ¿verdad? Está haciendo un llamado para que eh, distintas eh, profesionales estudian por qué Uruguay en determinados rubros más caro que Argentina y que Brasil, que la región en general. Y en realidad no hay que ser ingeniero nuclear. Hay una enorme cantidad de costos que enfrentan las empresas uruguayas que las pasan a precio a medida de lo posible. Si no lo pueden hacer las empresas no sobreviven. En caso de productos de exportación, por ejemplo, no los pueden pasar a precios, salvo que los precios sean muy altos los pasan a ganancias. Pero en la mayoría de los productos habituales, los que compramos todos los días, tenemos adentro de esos productos una enorme cantidad de costos que están muy vinculados con el Estado. Impuestos, costos de regularización, autorizaciones, reglamentaciones, o sea, una enorme cantidad que prácticamente en la mayoría de los productos implican el 50% del costo, sin ir más lejos. El combustible valdría la mitad si no le cobráramos los impuestos, cosa que ocurre en otros países. Entonces en Uruguay lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar efectivamente para ver cómo bajamos el costo del Estado que tenemos, que crece todos los años, en todos lados, a nivel departamental. Miremos la ampliación presupuestal de la Intendencia, habla de aumento de gastos y aumento de impuestos a nivel nacional, hablamos de impuestos, de más impuestos o más gastos, y los impuestos y los gastos, más que nada los impuestos, bajan cuando no se pueden cobrar. Esa es la realidad, es lo que está pasando en el litoral. Hasta que no hagamos un ajuste verdadero del Estado y que el Estado cobre en base a los servicios, y bueno, los problemas los vamos a seguir teniendo porque el grueso, repito, de los costos que se traducen a precios, son problemas de los costos que se trasladan desde el Estado hacia el sector privado. Cuanto más poder de precio tiene la empresa, más los traslada. Y lo vemos en este producto. Como la mayonesa prácticamente no tiene eh, competencia, todo lo que es impuestos y costos se pasa a precio Y esa es la realidad que tenemos y nadie le pone el cascabela de gato, Jorge. Eh, quiero aprovechar hacerte una consulta de algo que se dijo ayer en la conferencia de prensa. ¿Se maneja la posibilidad de importar agua desde eh, Brasil? Sí. Estamos sí. hablando de agua que ya viene en el bidón o de otro tipo de, de, de, de importación de agua, ¿sabes? La verdad que no sabría decirte, no no conozco el dato. no te, te miento si te digo. Bien. Mauro, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, como siempre los órdenes. Buena semana para todos. Igual para ti. Chau, chau. Hasta luego. frecuencia abierta